Radio Alama en Internet y las noticias de Alama.com Radio Alama en Internet, una radio para compartir. Bueno, pues hoy nos metemos de lleno en un evento cultural que suena fascinante, ¿eh? La vigésimo novena velada Alama Ciudad de los Romances. Es este sábado 9 de agosto en la Plaza de los Presos de Alama de Granada. Y el tema de este año, mmm, da que pensar. El romance como medio de difusión de masas. Casi nada poesía medieval funcionando como, como las redes sociales de antes. Exactamente, has dado en el clavo. Hablamos de los romances fronterizos, A ver, imagina, historias cantadas, poemas un poco épicos, un poco líricos. Nacieron en la Edad Media y, claro, iban de boca en boca. La transmisión oral fundamental. Claro, contaban lo que pasaba en esa frontera, pues bastante caliente entre los reinos cristianos y el reino nazarí de Granada, siglos XIV y XV. Y lo interesante es que pillaban voces de los dos lados, ¿sabes? Mezclando hechos reales, leyendas… Y muchos nos han llegado por los cancioneros, ¿no? Esas recopilaciones escritas de los siglos XV y XVI. Justo, sin ellos se habrían perdido muchísimos. Y el más famoso ligado a Alama, bueno, es ese del rey moro que la pierde y se lamenta. El Ay de mi Alama. ¿Qué fuerza tiene todavía ese lamento? Totalmente. Y fíjate, lo asombroso es cómo estas piezas, que muchas veces no sabemos ni quién las escribió, eran anónimas, no solo cuentan hechos, sino que capturan el, el pulso, la memoria, el sentir de una época. Una época de conflicto, sí, pero también de mezcla de culturas. Inevitable. Funcionaban como noticieros cantados, por así decirlo. Algo así, sí. Crónicas cantadas que transmitían noticias, emociones mucho antes de que la imprenta fuera algo masivo. Y para hablar de todo esto, La Velada tiene un invitado de honor, Juan José Gallego Tribaldos. El perfil es, bueno, impresionante. Maestro, filólogo, profesor jubilado de la UNED con 40 años de experiencia, nada menos, conferenciante, escritor premiado. Se nota que es un apasionado del tema. Uf, y tanto. Su pasión es contagiosa. Le encanta citar a Juan Ramón Jiménez que decía que el romance era el río de la lengua española. ¡Qué bonito eso! Sí, y Gallego Tribaldos insiste mucho en que esto no fue solo cosa de jugulares medievales, ¿eh? que poetas cultísimos del Renacimiento, del Barroco, del Romanticismo y la Generación del 27, todos lo cultivaron. ¡Hombre, claro! ¡Lorca! ¿El romancero gitano? Exacto. Probablemente el libro de poesía en español más leído, más traducido, Lorca le dio una vida nueva, demostró que el romance podía ser súper moderno. Es verdad. ¿Qué capacidad de adaptación tiene la forma? Y como decía Menéndez Pidal, que también lo cita a Gallego Tribal II, para entender el alma española hay que ir al romancero y al Quijote. Casi nada la comparación. Pone de relieve esa raíz profunda, ¿no? No es solo literatura antigua, es como parte de nuestro ADN cultural, una forma que sigue y sigue. Y esa supervivencia, esa vitalidad, se va a ver también en la música de la velada. Hay un espectáculo del cante y otras coplas. La idea es conectar con la palabra, la emoción, cómo entra aquí la música. Pues mira, el trío musical es una mezcla interesante. Está Luis Gualda, que es poeta y cantautor, luego David Hidalgo, guitarrista flamenco, que se ha formado él mismo, pero ha tocado con gente muy reconocida, y Beatriz Vela, flautista. Ella viene de formación clásica y flamenca, e incluso ha investigado sobre el género. O sea, una fusión curiosa. Gente con bagajes distintos, sí. Y en su programa, pues, tocan cosas variadas. Versiones de Miguel Poveda, Carlos Cano, Vanessa Martín... Ah, mira qué bien. Pero, y aquí está lo bueno, fíjate qué detalle. Abren la actuación justo con el romance La gran Perdida de Alama. Anda. El que decíamos. El mismo. Y cierran con otro romance, Moro Alcaide. Qué bien traído. Un círculo perfecto, ¿no? Enmarca todo. Pues muy significativo. Ponen su música, que incluye cante y coplas más actuales, dentro de esa gran tradición del romance que celebra la velada. Demuestran que esas historias antiguas siguen vivas, que pueden dialogar con la música de hoy. Mantienen su fuerza. Entendido. Entonces, si tuviéramos que resumir esta exploración de hoy, diríamos que la velada en Álama es más que un evento, ¿no? Es como una celebración de cómo una forma poética medieval fue eh, un medio de comunicación potentísimo. ...transmitía noticias, creaba memoria colectiva... ...y lo increíble es que sigue ahí, viva. ...del romance, desde esa frontera medieval... ...pasando por Lorca, hasta la música actual. ¿Qué nos dice esta persistencia tan increíble... ...sobre el poder de las historias, cantadas o contadas? ¿El poder que tienen para forjar una identidad... ...para mantenerla viva durante siglos? ¿Cómo resuenan todavía esas voces antiguas... ...en nuestro mundo de hoy, tan digital, tan rápido? Quizás más de lo que pensamos...